Amata tu Televista, et apis tu Amata irratia. ¡Érico Mález! Esta República Bolivariana tiene para mí un encanto particular. Primero su nombre, y después todas sus ventajas, sin un solo escollo. Parece mandada a hacer a mano. Cuando más medito sobre la suerte de este país, tanto me parece una pequeña maravilla. Estoy como el sol, brotando rayos por todas partes. Simón Bolívar Música Gure bajtanda sae uskia Bueno, Arratxal León Gustio y... Arratxal León Gustio y... Eh, emengau de Berriro... ¡Caichop! ¡Urte Barrigón! <risa> ¡Urte Barrigón! ¡Urte Barrigón! Ah, sí. Barrigón, Barrigón y Sangoda, ¿eh? Bueno, aranza ahí en los micros y... Y Super Maki en el micro y los botones y bueno, ahí le tenemos al hombre botones y también va a hablar. Y bueno, hoy oh, Maki, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy, aparte de... Bueno, ya sabéis, como siempre, noticias, agenda y demás. La Alcarris, ¿qué tal? Tema Venezuela, venezuelita. Pues eso, que vamos a hablar de Venezuela, de la situación del país, bueno pues de las elecciones, un poquito de todo. Y vamos a tener la presencia de un compañero de Ricolore, que aparte es un hombre de mundo y a su nombre que controla muchísimo, muchísimo sobre el tema de Venezuela y nos va, bueno, pues nos va a explicar un poquito cuál es la situación actual del país y bueno, pues eh, la verdad es que va a ser un tema bastante bastante interesante. Así que sin más, comenzamos con las noticias. Información de todos los colores. Colores, gustita, con informativa Bueno, y vamos con las noticias eh, locales de Baracaldo... ...y empezamos con una noticia triste... Que, bueno, que tuvo lugar eh, eh, esta semana, y que es eh, la movilización eh, para denunciar las últimas muertes eh, en accidentes laborales que, que han sucedido esta semana. Y ayer mismo jueves, eh, a la tarde, pues un centenar de vecinos y vecinas de Baracaldo se movilizaron precisamente para eso, para denunciar la muerte de un vecino del municipio en accidente laboral. Los sucesos ocurrieron en instalaciones de la empresa Tubacex en su planta de Amurrio. Los colectivos movilizados han recordado que esta empresa obtiene grandes beneficios económicos a consta del incremento de ritmos de trabajo o de jadez en materia de prevención. Eh, asimismo, indicaron que la de ayer es la tercera muerte laboral que ocurre en Tubacex, en esta empresa, en los últimos años, a lo que hay que añadir un sinfín de accidentes graves. Esta misma empresa se ha visto hoy, eh, mismo envuelta en un nuevo percance, eh, pues una emanación tóxica ha provocado su cierre por dos horas y el desalojo de toda su plantilla en el audio. Tampoco han olvidado la muerte en accidente laboral producida eh, hoy, Eh, a un transportista que ha quedado atropellado por su vehículo en la planta de Aceror Mital de Olaverría. Así que más de lo mismo. Más de lo mismo y por esto parece que no salen tantas eh, eh, notas eh, de prensa, ruedas de prensa y tal de tantos y tantos políticos, pues bueno, a ver, demandando lo que es ahora estamos demandando todos que esto no vuelva a ocurrir. <música> El pregón de San Vicente correrá a cargo de Unión Sport. Bueno, Pues como bien sabéis, ¿qué ocurre la semana que viene? Pues la semana que viene ocurre que son las fiestas de, de San Vicente, del barrio de Baracaldo de San Vicente. Y como era de esperar, pues ya está casi todo preparado pues para celebrar San Vicente las primeras fiestas populares del año. La comisión de fiestas pues lleva meses preparando un amplio programa cultural que desde el día 18 de enero hasta el 23 de enero llenará de vida todos los rincones del barrio. <tose> Barakaldoko gazteriak, larun bateko manifestaziora, joateko dela lusatu du. Datorren larun batean, useaz, eh, bihar eh, iliadaren eh, amabian, bilboko kalek eh, presoen aldeko, aldarrikapen, herraldoia, jasoko dute. Giza eskubideak, konponbidea bakea, euskal presoak, euskal herrira, lelopeko, mafi... Manifestazioa Arratsaldeko 5 herdietan abiatuko da Kasillatik. Eh, tartean Ewerdiko ordu batetan Joseba Sarriñandiaren Gartzelako poemak, e, liburuarekin erresitaldi bat e, izango da Bilboko Saspikatu Kastetzean. Vamos con la noticia de Baracaldo. Denuncian las rebajas laborales en Megapar. A primera hora de la mañana del lunes, y coincidiendo con el inicio del periodo de rebajas, eh, se ha realizado una movilización para denunciar los despidos que se dan a diario en el complejo comercial Megapar. Los recortes y continuas rebajas en las condiciones laborales. Eh, con esta protesta, los diferentes colectivos sociales y sindicales unidos en la lucha contra la precariedad laboral han querido visi visibilizar las altas tasas de desempleo y precariedad existentes en el municipio de Baracaldo, que han concretado en 9.700 personas paradas y 21.500 con empleos precarios. Los colectivos se han concentrado ante la tienda de la multinacional Darty para denunciar la pérdida de 20 empleos con su inminente cierre, a lo que podemos añadir que la compañía Yelmo se encuentra en plena negociación de un ERE con su plantilla o los recientes despidos en Leroy Berlín, y IKEA y media Mediamar. Esta iniciativa surge, además, para criticar que el personal laboral del Megapart tiene tienen sus derechos laborales y sociales totalmente de rebajas. Y esto sí que no debería de estar en rebajas. Por ejemplo, 1.200 personas trabajando por sueldos por debajo del convenio provincial. Plantillas mínimas a jornada completa y, y abundancia de jornadas de 20 o menos horas semanales. Masiva... Feminización del sector aglutinando las jornadas parciales y los peores salarios. Plantillas que acumulan horas extras que no se compensan o no se pagan. No, es que es increíble. Aparte que eh, lo que comentábamos del tema de los suelos, o sea, la ronda medía en 500 euros al mes. O sea, que ya mil se están acabando. Sí, sí, pero ya has visto que lo han recortado, han hecho una rebaja del 50%, 50% o sea, de 1.000 a, a 500. Estos eh, han hecho las rebajas salvajes. ¿eh? Y cuidado si no meten el 70%, el 70%. de rebajas. Carbón ante el recorte de las ayudas sociales. No, ...no es para menos... ...esta semana los Reyes Majos... ...han visitado Baracaldo por adelantado... ...sus majestades... Eh, ...los Reyes Majos, como digo... No es. ...es un chiste, es un chiste... ...han realizado un pasacalles... ...desde el Departamento de Acción Social... ...hasta el Ayuntamiento de Baracaldo... ...donde han entregado varios sacos de carbón... ...con el fin de denunciar... ...los continuos recortes sociales... ...aplicados por el Consistorio Fabril... ...además el próximo lunes 7 de enero... Tendrá lugar una concentración a la una en la enrico Plaza. Uy, perdón. Eh, me está avisando Arantxa sí sí, es que bueno eh, la noticia habla de lo que pasó el lunes pasado porque los reyes magos magos estos vinieron el, el, el domingo ¿no? y el lunes se hizo esta concentración a la una en la rico plaza y un poco fue una concentración eh, que hicieron diferentes colectivos sociales de baracaldo pues eso para denunciar la hipocresía municipal por mostrarse el ayuntamiento contrario a los desahucios mientras recortan las ayudas a las personas afectadas Bueno, hay que decir que es el primer programa del año, un viernes, ¿qué esperabais? Que no me confundiera, ¿o okay? qué? Los colectivos sociales no tendrán presencia en el Grupo de Trabajo Municipal contra los Desahucios. El próximo martes se reunirán por primera vez el Grupo de Trabajo que estudiará ...la posibilidad de establecer un programa de ayudas a las familias afectadas por procesos de desahucio. El alcalde de este pueblo, el señor Donchú, mediante decreto firmado el martes... ...ha aprobado el funcionamiento de este grupo que tendrá 11 miembros permanentes... ...entre los que no estará ningún representante de los colectivos sociales que trabaja en contra de los desahucios. El grupo estará integrado por seis representantes políticos... ...y cinco técnicos municipales o responsables de diferentes áreas. A lo loco, yo no digo más. Pues yo sí, porque encima pusieron un bando cuando bueno, pues es eh, la mujer aquella de Baracaldo que eh, se, suicidió. Se, suicidió, se suicidó. se a consecuencia de, de los desahucios y tal, y sacaron un bando en todos los portales de Baracaldo, lo pusieron con todas las medidas que, que habían acordado en, en el ayuntamiento con, con el apoyo de, de todos los partidos políticos. Y resulta que uno era el que se tuviera en cuenta a los colectivos sociales. Bueno, aquí lo dejan en las manos de, de la... ...de Amaya Rojas... ...de la concejal de Acción Social... ...de pues invitar a estas sesiones... ...y cree que los criterios... ...o lo que tengan que decir... ...pues vienen a bien o a mal... ...o igual hay que plantar cara al ayuntamiento... ...y decirle que hay ciertas cosas... ...que tiene que hacer... O... ...es que es una hipocresía... ...porque o sea recordamos que... Eh, ...en los recortes de las prestaciones... ...del propio ayuntamiento... ...están provocando el exahucio de muchas familias... ...porque claro, están recortando... Eh, la reducción al 40% de incluso de los servicios municipales y las ayudas económicas que, que se dan a estas familias pues están siendo recortadas de una manera brutal y esto está provocando que las familias sean desahuciadas, o sea, es que es una hipocresía que monten un grupo así, uh -huh. por un lado, pero por el otro, sí, ¿sabes? Sí. Meto ahí un recorte tajante a todo el tema, a todo el tema de, de ayudas sociales. Uh -huh. Además, esto es como lavarse la cara solo con agua, sin utilizar jabón. Bueno, eta Euskal Herriaragoas, le nengo albiste a... Eta la carra. Le nengo a Eta la <risa> eta bueno, bakarra bai baina bueno adarrotz folk eh, taldearen azken dizka kalean zazpi ditut eh, izen burupean adarrotz taldeak bere azken lana kaleratu du eskerraldeko hauek zazpia besti osaturaiko dizka ondo dute denon gozamenerako. zazpi zenbakiari kutsusakon eta kil, kilikagari garria emanez kideek Azpimarratu dutenez, saspi kantap berri eskaintzen dizkiguten arren, taldearen iz, izaerari eutzi diote, energiaz gainezkako alboka, soken koloretasuna, txirularen kemena, klarinetaren baretasuna eta perkusioen indarra. Ordun, badakisue, gustatzen zaizue folk e, musika, ba, adarrotzen e, dizka kalean dago. Bueno, y vamos a pasar con, con las noticias de, del mundo. Eh, comentaros que tres militantes kurdas han sido asesinadas este jueves en París, con, por disparos en la cabeza. Eh, eh, comentaros que dentro de estas tres mujeres asesinadas, una de ellas fue era una de las fundadoras del Partido de Trabajadores Kurdistán, del PKK, y bueno, pues como supongo que bien sabéis, eh, pues fueron encontradas en, en el centro de información del Kurdistán, en el centro de la capital francesa y eh, claramente según ha declarado pues a, la, a diferentes medios leonedar representante de la federación del kurdistán este eh, el miércoles pues las tres mujeres se encontraban en una de las salas de local situadas en la primera planta y bueno pues eh, eh, al día siguiente pues pues aparecieron aparecieron asesinadas Eh, las conversaciones también sabéis eh, ahora mismo están en plenas conversaciones eh, el gobierno turco y el PKK y el asesinato pues eso se produce eh, en este mismo momento cuando están en pleno diálogo y, y para explorar la posibilidad de un alto fuego y un proceso de paz el, el Kurdistán eh, digamos que es uno de los conflictos de los más viejos y con una cantidad de víctimas eh, brutales ¿no? y el hecho de que tres Tres integrantes del PKK hayan sido literalmente ejecutadas en París, pues da mucho que pensar, ¿no? Todo el mundo está poniendo los ojos en que esto se trata de una ejecución por parte de, del gobierno kurdo, ¿no? Entonces, pues sin más, una triste noticia que os comentamos desde las Noticias del Mundo. <risa> Alfón queda en libertad provisional a la espera de juicio. Todavía no se sabe de qué se lo acusa. El pasado miércoles 9 de enero de 2013, el joven vallecano alfon salió de la madrileña cárcel de Soto del Real, donde permanecía recluido bajo el controvertido régimen penitenciario FIES desde hace casi dos meses. Según confirma su abogado, alfon tendrá que firmar dos veces por semana en dependencias judiciales hasta la previsible celebración del juicio. La detención y posterior ingreso en prisión preventiva se enmarca dentro de la estrategia de represión selectiva del Estado español contra activistas. Hemos de decir que es un caso más que existe en el Estado español de tantos y tantos que, por ejemplo, en Euskal Herria pues, eh, se viven al día de hoy y que se han vivido y que parece ser que tal y como están las cosas se, seguirán, se seguirá viviendo entonces lo único que podemos hacer es que desde aquí eh, reivindicar una vez más eh, que, bueno, pues que esa política de criminalización contra todas aquellas personas que, eh, que manifies que, que se manifiestan y actúan de distinta manera de lo que pretende el gobierno español pues bueno no sean eh, atacados de esta manera. E, bueno, eta orain, e, kolaborazioa. E, bueno, e, gaur, daukaguna, da iker, zagasti beltzarena, da errikolorekide bat, eta bueno, zikonaz, pizkabat irakurtzen, eta bueno, ba, holanda. Egunon, lasai, ez nasaude, ez larritu, ez saude eta bakarrik, ez pentsatu arazo horiek dauzkan pertsona bakarra zarela, ez zara eta, zure modura, beste inbeste daude, asko. Miyaka. Badakizu buruaguste batzuk pizutsu egiak direla bizkar gainean bakarrik laguntze barik eramateko. Ez ezazu alakorik egin. hau, begi, belarriak eta azkuak dituzu, erabilitzazu. Y ya sabes que si queréis leer más esta colaboración de Iker, no tenéis más que meterosa nuestra web que la dirección es www.erricolores.org y ahí podéis continuar leyéndola Bueno, y antes de la, el carrisqueta vamos a poner una canta ¿eh? una canción que además nos ha traído Gaisca. Gaisca y a ver si os gusta ¿de acuerdo? Venga pues... Pena, alma sin calor, sin luz, sin perdón, sin amor, sin dios. Amén. Al imperio asesino de madres de niños, tortura, sadismo, al rey del cinismo, mi pueblo... No. no no al dueño del circo al payaso al bufón siempre preocupado por mercenario mi pueblo dice no Tal golpista al que importa la violencia perros de la, la guerra, guerra al vende patria mi pueblo dice no Mezquina la lengua sin rostro Que engaña y divide al burócrata sordo Mi pueblo dice no. no No Al quinta columna Traidor infiltrado Lobo acartonado Carnete salvado Mi pueblo dice No. No. A los medios golpistas que enferman la gente Sembrando en la mente psicótica muerte Mi pueblo dice no, no. no. Al imperio le digo Kolombian le Los que no volverán no pasarán, no volverán, no pasarán, no volverán. Revolucionario con fuerza, no no pasarán. Hurá los que no van a no no volverán. Juramos que no, no, no, no volverán. paquí a charlar un poquito padabada virandara bachira nadara bachira vente paquí pa no me dejes solito padabada virandara bachira nadara bachira pan Bueno, y hoy tenemos sorpresa que nos ha venido una amiga Isa y vamos la vamos a meterla aquí en un brete y vamos a dejar que presente a, a nuestro invitado, ella misma, que le conoce, por cierto, hay que decirlo todo, que le conoce, y bueno, a ver qué nos cuenta de él. ¿Qué Bueno, pues hoy tenemos a Gasca, a Gasca Real, en Baracaldo, en Bilbao y en Vizcaya y en Escaldería, conocido por haber estado, ser... ...un internacionalista y una persona solidaria... ...y un conocedor de diferentes procesos revolucionarios... ...que se dan en este mundo... ...y no sólo de teoría sino de práctica... ...porque los ha visitado, los ha vivido... ...y nos ha traído grandes experiencias... ...la última ha sido en el mes de septiembre... ...que se fue a Venezuela... ...a estar presente en las elecciones de Venezuela... ...y no sólo estar presente sino a participar y luego a Cuba... ...pero ahora Arantxa le dará la entrevista... ...en la que nos contará un poco el proceso de Venezuela... ...venga yo... ...venga Arantxa, todo tuyo... ...bueno pues comenzamos con la entrevista a Gaisca... ...arrachaldeón Gaisca... ...arrachaldeón... Eh, ...¿qué tal, se le oye Maqui? ¿se le oye bien? ...va, todo perfecto, muy bien... ...pues vamos a empezar directamente... Eh, ...Gaisca, ¿cómo describirías al pueblo de Venezuela?... Bueno, primero toda la ilusión que, que ha despertado en el mundo y la emoción que, que, bueno, que estamos viviendo en estos días. Pero, pero fundamentalmente eh, decir de, de Venezuela pues eso la ilusión con la que trabajan, están construyendo lo suyo y ese construir el propio futuro de una manera participativa a la gente se ve en la ilusión que pone eh, diariamente en, en, ese, en ese esfuerzo. Y luego pues, que es un referente internacional en el camino de transformación social y de construcción de que están apostando por el socialismo, vivir de otra manera. El 16 de diciembre, el 16 de diciembre, se celebraron las elecciones al gobierno nacional Y Chávez fue elegido por tercera vez consecutiva ¿Cómo viste la noticia? Porque bueno, cuéntanos, tú estabas ahí Bueno, eh... bueno la, la elección de Chávez al, al gobierno de la república fue el, el 7 de octubre Eh, estas últimas del 16 de diciembre Fueron elecciones a los diferentes estados En Ajá, los que se dividió sí, sí, sí. eh, Venezuela Eso Es decir, eran elecciones a gobernadores O regionales o como lo queramos Sí, éramos, los gobernadores del ¿no? país eh, Pero bueno, en, la, en las elecciones Donde salió electo Chávez Pues bueno, las viví in situ Y bueno, era impresionante Porque fundamentalmente más allá del hecho electoral Y de y de estar trabajando En, en, en, en la cuestión electoral electoral Pues bueno, noches sin dormir y bueno, el esfuerzo que estaba haciendo la gente, porque ponía una ilusión terrible en el, en el hecho de volver a elegir a Chávez, porque porque eso suponía el, el seguir afianzando y creciendo la revolución, pues... Eh, Pues bueno, era, era era muy emocionante porque fundamentalmente era, a, a ver, son cosas que yo tengo, las hemos conseguido, las tiene el, el poder popular y se gane no se pierdan las elecciones, esto no me lo van a quitar. ¿Cómo voy a, a, a tener lo mío y impedir que me lo quiten? Uh -huh, uh -huh. Entonces era era muy emocionante y bueno, y suponía estas últimas, por ejemplo, es un avance más en ese, en ese proceso y bueno, y aborda pues seis años más. Para, en lo que llaman segunda fase de construcción del socialismo pues bueno Para avanzar en las conquistas populares En la creación de, de ir creando el proyecto socialista En el que está inmersa la mayoría de la población de Venezuela Eso es, ¿no? Como tú bien decías, o sea, que se dividen las elecciones en dos El 7 de octubre fueron las presidenciales Y luego fueron las, las del 16 de diciembre Que fueron las de los las gobernaciones eh, Gaisca, ¿qué supone la reelección de Chávez para el pueblo venezolano? Pues bueno, pues el, el seguir avanzando en el proceso revolucionario, tratar de conseguir, de, de ir creciendo en hegemonía, en, en consenso social, en la unidad de las mayorías, para, eh, para alcanzar mayores conquistas y de bienestar de, de la población en general y sobre todo en las clases que históricamente, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, pues siempre se han visto negadas y desfavorecidas. ...entonces es avanzar en un proceso que les incluye... ...y que les hace participar y crear algo que consideran suyo. Uh -huh. eh, hablamos de mejoras, ¿no?, con el gobierno de Chávez... ...y bueno, esto es una cosa que, que nadie puede eh, decir que no es así... O sea, ...ahora mismo, pues, eh, el tema de la reducción de la pobreza, ¿no?, ...que se ha reducido pues, casi a la mitad... Eh, ...pues el tema de la reducción también de, de, de del analfabetismo... Eh, las misiones sociales, las construcciones de una red sanitaria para toda población, las mejoras políticas, en la distribución de la riqueza, etcétera etcétera. Eh, ¿Cuáles son los logros del gobierno de Chávez así a grosso modo en estos últimos 13 años? Eh, fundamental eh, a, a ver en principio el hecho participativo que estás construyendo un futuro que estás construyendo un país que, que bueno que lo consideras cada vez más tuyo que defiende eh, estás defendiendo lo tuyo entonces el hecho ese que tengas posibilidad de participar y de y de crearte ese futuro para pues bueno para ti como clase popular y bueno para toda la población en definitiva pues es lo más importante y luego lo demás eh, a manera de hacer frente a las problemáticas muy diversas que tiene ...que tiene venezuela pues bueno eh, alrededor de los ejes que se llamaban las, las misiones bueno bien sean vivienda en cuestiones laborales en cuestiones de crédito en la mujer en la educación pues bueno eh, ves una problemática y lo enfrentas a través de, de misiones donde sí es cierto que también o sea que tampoco es todo oro o sea y también a veces pues no se hace la autocrítica necesaria y el, el estar vigilante del desarrollo de las misiones pero bueno va, se va avanzando y está teniendo unos logros pues bueno descomunales eh, que bueno que no están ocurriendo en ningún lugar del mundo o se elimina el analfabetismo en muy poquito tiempo se crean año en año y medio 250.000 viviendas para porque venezuela es un, un... sobre todo las grandes ciudades y fundamentalmente caracas eh, es todo chabolas Era todo chabolas entonces están tratando de, de eliminar el chabolismo y creando viviendas pues bueno de con, con, con mucha con mucha calidad de vivienda y luego en, en el, por ejemplo aquí que tenemos en, en europa occidental de que viva los mercados y viva el neoliberalismo pues el paro sigue avanzando y los recortes laborales pues bueno absolutamente todo lo contrario ocurre en Venezuela el paro allí todavía es un 7,7% uh -huh. eh, pero bueno, si comparamos con aquí pero tenemos que partir del hecho de que Venezuela eh, no producía nada, ni Eso en la agricultura, es. ni en industria vivía de la renta petrolera claro, quien vivía, el resto de la gente pues nada, vivía en la miseria porque no alcanzaba la renta petrolera para ellos, y entonces ahora pues bueno, ha habido una, una diversidad de la producción de, de importaciones toda todos los productos alimenticios pues ahora el, el 40% de, de lo que consume Venezuela en alimentación se produce allí, se ha industrializado mucho el país eh, el, y, y bueno pues en, en aspectos de creación de cooperativa de acceso a créditos de en fin, en todos los aspectos y, y bueno, un aspecto también muy importante que antes no había es la cuestión de porque los productos eran muy caros entonces el crear Eh, grandes supermercados y tiendas donde donde la gente se pueda abastecer de productos a precios subvencionados pues no es un paso importante y bueno casa casa aparte ya es la sanidad que la primera fue lo de mis, eh, barrio adentro que como su nombre indica es en barrios adentro donde no habían visto un médico en la vida pues que hoy la, la sanidad cubre absolutamente a toda la población y, a, y de manera absolutamente gratuita ¿no? <risa> Ya, la verdad es que es impresionante, ¿no? Yo, por ejemplo, me quedo alucinada con el tema del, del analfabetismo, ¿no? Tanto que dicen, tanto que dicen. Cuando el programa, si mal no me equivoco, el programa que ha utilizado de alfabetización el gobierno venezolano es el cubano, ¿no? El de Yo Si Puedo, que está comprobadísimo que es uno de los mejores programas eh, o métodos de alfabetización, es rápido, y cualquier persona, o sea, por muy mayor que sea lo puede llevar a cabo y puede acabar sabiendo leer y escribir, ¿no? Entonces, mm. el tema de que el, el, el pueblo, ¿no? Poco bueno, a poco tiene se, aportaciones se... fundamentales también de otras experiencias en los aspectos de pedagogía uh -huh. y, y alfabetización, como es fundamentalmente pa Paulo Freire, uh -huh. pero también otras experiencias que se han recogido, pues bueno, perfeccionando la larga experiencia que tiene Cuba en eso el proceso es, de es. alfabetización. Eh, es que construyendo poder popular... Por tanto, eh, porque todo lo anterior tiene su origen eh, con los consejos comunales de, de barrio. Cantaros un poquito todo esto de los consejos comunales y eh, bueno de, de alguna manera es la base participativa de de este, de este proceso del proceso revolucionario bolivariano eh, hay aproximadamente 300.000 consejos comunales que son en, en los barrios eh, a manera de asociaciones de vecinos pero de una manera muy reducida o sea en grupos de, de, de viviendas en trocitos y pues la gente ahí discute su problemática y, bueno, pues esas, las deficiencias que va viendo pues bueno, se van afrontando y, y, bueno, pues se va decidiendo qué es lo que se tiene, en qué se tiene que invertir, eh, es el hecho participativo, o sea, tú como Consejo Comunal, pero, pero esto también se desarrolla en escuelas, en fábricas, etcétera, etcétera. Entonces, tú, tú simplemente eh, dices, estas deficiencias hay, decides, esto lo esto hay que hacer, cuando hablamos de presupuestos participativos, y bueno, pues el gobierno no tiene más que hacer, a ver cómo podemos arreglar en plazos para ejecutar eso. La decisión ya está tomada, la toma el pueblo en los consejos comunales, uh -huh. no la tiene que tomar las instituciones. Las instituciones tienen que llevarla a cabo, con la participación popular también, por supuesto. Oh, qué envidia me estás me está dando, de verdad. Qué envidia. Bueno, eh, otra cosa, eh, la mujer también está jugando un papel muy destacado... Pues es la mayor protagonista pero con mucho además en el protagonista mayoritario de, de esta revolución la mayoría inmensa de, de los componentes de los consejos comunales aparte ya de organizaciones feministas de, de trabajo propio en, en otro tipo de historia y la participación de la mujer en las milicias en el ejército etcétera etcétera aparte ya de todo eso pues bueno la participación desde la base en consejos comunales es eh, enorme ...y bueno, en acudir a las concentraciones... ...en fin, en todo el proceso la participación de la mujer es, es enorme... Pero también el proceso a la mujer ha dado, aparte de la dignidad como, como mujer de un país profundamente machista, como todos los de Latinoamérica, y que sí. no es una excepción Venezuela, incluso hoy mismo, pues pues bueno, el avance que está desarrollando la mujer en tener voz, en tener participación, en tener decisión, y el peso que está teniendo en la sociedad, pues es importante. Uh -huh. Y uno de los derechos conseguidos, que bueno, pues es también referente en el mundo, eh, lo que se llaman de… Pues, Pues bueno, cuando tú trabajas eh, cuando estás en casa al cuidado de los niños porque no tienes un empleo pero estás haciendo ese trabajo de, de cuidar de la familia eh, claro no has cotizado pues bueno el gobierno ha elaborado una ley donde toda esta gente que ha hecho el trabajo en casa porque no tenía un empleo digamos asalariado fuera Tiene la cotización y, bueno, derecho a la jubilación uh -huh. que, que, bueno, no se contempla en ningún país. Entonces, pues bueno, tienes derecho a jubilación y la cotización hecha yeah. por el hecho de haber cuidado a, a los niños, que en definitiva es el futuro de la sociedad. Gaisca, eh, es que Venezuela y Chávez son noticias estos días debido a la enfermedad del presidente hospitalizado Y ayer mismo la Corte Suprema pues, eh, aseguró que Chávez pues no necesita volver a jurar su cargo Todo favorable, pero eh, ¿qué dice la oposición? ¿Existe riesgo de un golpe de Estado en Venezuela ahora mismo? Bueno, al, al día de hoy no. Eh, la, la derecha, pero también fomentada por lo que los medios de comunicación y Estados Unidos le están dictando, pues pues bueno, lo que lo que pretende eh, con cualquier excusa es fomentar divisiones, crear inc incertidumbre, eh, decir que hay vacío de poder, como es en este caso, y bueno, entonces la resolución... A, a, a ver, el día... En el día 8 de diciembre eh, Chávez pidió un permiso temporal para ir a hacerse la operación esta última, que ya es la cuarta, realmente está jodido de salud, eh, y bueno, era un permiso de, de cinco días, entonces como eh, luego volvió y entonces eh, en la última fase volvió a pedir un permiso, de y esto fue el, el día 8 que la Asamblea Nacional Eh, ...por absoluta, o sea, no, no mayoría, o sea, por unanimidad... ...le concedió el permiso, pues bueno, por pues su derecho al reposo... ...pues bueno, claro. para, para curarse... ...y entonces, pues bueno, recogiendo de alguna manera todo eso... ...pero también recogiendo lo que pone la Constitución bolivariana... Eh, ...el Tribunal Supremo de Justicia... Eh, parado en el artículo 231 eh, pues bueno, dijo que hay una continuidad administrativa en la medida de que ya fue elegido entonces no es tan importante el hecho de que te tengas que volver a juramentar porque no existe interrupción de alguna manera en el cargo, bueno, es otra fase, pero que tienes un permiso otorgado por la Asamblea Nacional pues para que te cures y una vez eh, esto que llama motivos sobrevenidos, pues cesen pues bueno, que jure ante el Tribunal Supremo de Justicia el, el cargo para el que Para el que ha sido electo Entonces uh -huh. pues ni hay ausencia Ni hay vacío de poder como ni pretende nada. la derecha yeah. Y esto tuvo el, el Respaldarazo de de la población ayer mismo, en una concentración oh, bueno, inmensa, genera. emocionante. Muy donde, emocionante, esa es la palabra, muy emocionante. Eh, donde, bueno, eh, no pudiendo jurar Chávez, eh, juramentó la población, pues bueno, cientos de miles de personas, a todo grito, jurando defender la revolución y defender el, eh, la figura de Chávez como, como de alguna manera, el, el líder en este proceso y, y seguir su ejemplo de luchar por, por las conquistas que tienen que venir y que las tiene que construir. Eh, también a mí no es verdad que el día 23 pues eh, andaban en, en principio querían hacer de de a, a hacer el mismo 10 unas manifestaciones en contra en contra de diciendo que había vacío de poder en contra de, del proceso bolivariano a la derecha y al final pues bueno parece que el día 23 o sea tienen convocada en principio el día sí, 23 en una, una, una concentración que también será grande porque la polarización eh, de por parte de la derecha en la sociedad de bolivia de venezuela, de venezuela. perdón pues también es importante vais uh -huh. eh, es que a nivel internacional Venezuela bueno, se ha convertido en una pieza clave no de la actual batalla geopolítica. ¿Y qué puede suponer eso? Pues eh, la idea, de alguna manera, la revolución bolivariana pues es seguir el, el legado, lo, el pensamiento de Bolívar, en principio, además de la construcción del socialismo, porque estamos en una fase diferente, 200 años después, y es la cuestión de la integración latinoamericana. Entonces, el, más allá de la, del propio proceso... En Venezuela, eh, la cuestión es la integración americana, contrarrestar el eh, aquello de la, de la alianza de, de libre mercado de los eh, que, que pretendía Estados Unidos con el ALCA, donde... Todos los pueblos tenían que ser abastecedor de materias primas para los mercados de Estados Unidos, pues, eh, fundamentalmente Venezuela, pues, eh, con una idea, combatiendo las protestas que había en toda América Latina, pero también en todo el mundo, de hecho, no se llevó a cabo lo de la, lo del ALCA, pues... Eh, Surgió el, el ALBA, que era una manera alternativa donde tú no necesariamente pagas con dinero los productos que necesitas comprar porque los tiene otro país y tú eso no produces, sino que, bueno, pues el intercambio se puede hacer de mil maneras, ¿no? Pues bien a través de maestros uh -huh. o, sí. o medicinas o aportando cantidad de, de cosas que, que, bueno, que tú tienes y el otro no. O sea, es un intercambio que, bueno, pues está valorado de alguna manera y, bueno, el, el intercambio es... ...más parejo, no está en función de la explotación... ...de los recursos y servirse de ellos otro... ...y luego la creación de... pues ...infinidad de instrumentos que están sirviendo... ...como es la CELAC... ...que por primera vez es el conjunto de América Latina sin Estados Unidos para discutir de sus problemas para avanzar en el desarrollo social y económico de toda América y sin la injerencia de los intereses de Estados Unidos, eh, Petrosur, gente que no tiene países que empobrecidos, que no tienen acceso al petróleo, pues bueno, a un precio reducido se les se les posibilita petróleo, La eh, manera de información alternativa, pues se crea ...contra los monopolios informativos... Eh, ...de las multinacionales de información... ...pues bueno, que Telesur, en fin, infinidad de procesos... ...que hacen que hoy Venezuela sea el referente... Eh, ...no sólo para América Latina, sino por el ejemplo que da... ...aparte de la inmensa participación popular... ...es también un referente para todo el mundo. Eso es verdad. Eh, la lucha desigual esta grucha desigual que estamos viendo los más media, pues, los medios de comunicación no ayudan para nada de hecho hace unos días pues el país publicó en su edición digital que Chávez había muerto y, y bueno pues eh, están un poco utilizando ¿no? eh, el tema de la salud del propio presidente como ...como que se está ocultando... ...bueno, al final es un poco más de lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo afecta este hecho de que, de que los medios de comunicación... Eh, eh, ...no ayuden absolutamente nada? ¿Cómo afecta a, al gobierno y al pueblo? al gobierno y al pueblo? A ver, la, la norma de alguna manera de, de los medios internacionales eh, que son multinacionales de la información y que están en función de los de los intereses de los grandes capitalistas como una multinacional cualquiera y fundamentalmente en función de los intereses de Estados Unidos, eh, no solo allá, en todos los lugares del mundo y también aquí es tergiversar, mentir, insultar, criminalizar las protestas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, fun y funcionar en función de, de, de lo que necesitamos necesita de lo que quiere Estados Unidos entonces cuando un proceso se desvía en esa dirección pues hay que atacarlo pero bueno de continuo en el caso de, de Venezuela el 95% de los medios de comunicación son de propiedad privada y profundamente antichavistas sí, sí, entonces esto de alguna manera se ha contrarrestado que también es importante y que debiéramos de aprender en este país y también en otros lugares del mundo es la proliferación de, de radios libres y de colectivos de hacer Eh, información alternativa desde ti mismo en Vamos eh, Allí pues bueno Infinidad de organizaciones eh, Centros culturales de todo tipo De bien, barrios, formar, ¿no? No de bien informar eh, Eso es, entonces hacer eh, Pues bueno Una comunicación alternativa En contra de las mentiras De egeversación que están Haciendo los medios de comunicación Es que en definitiva, son propaganda del capitalismo y de las multinacionales de Estados Unidos. Sí, es que estamos hablando aparte de eso, que es que ellos tienen el, el imperio de, de lo que son los medios de comunicación en, en Venezuela. ¿Pero pero qué conlleva? Aquí, por ejemplo, tienes tienes el caso de de aquí se hace se hace risas de pues bueno la monarquía de no sé qué eh, se criminaliza se criminaliza absolutamente absolutamente todo pero fundamentalmente lo que se hace es ocultar otras maneras de hacer política no es información más allá de, de rollos chakábanos pues bueno la experiencia sobre todo en el aspecto de, de vivienda que supone pues bueno eh, la cuestión la gestión que hace marinaleda en el estado español Eso es. eh, otras maneras de hacer políticas y más en la situación que se está de crisis en Europa que es de qué manera ha salido Islandia, o sea, todo sí. eso se oculta pues para que la gente siga aborregada totalmente pensando como, que es como, lo... nos, como nos dice la Angela Merkel y como nos dice la joya ah, lo siento mucho, pero hay que joderse hay porque, que joder, es, porque no se es. puede hacer otra cosa es lo único que hay, eso, no pensa, eso es mentira el crear borregos y no gente pensante Gresca, eh, que ya para, para terminar eh, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta eh, el nuevo gobierno? pues seguir enfrentando el imperialismo, eh, seguir creciendo en unidad y en fortalecer la, la revolución y seguir siendo pues el referente que, que hoy día es y que tiene que seguir siendo para pues, bueno para construir un mundo diferente no solo en América Latina sino aquí en Euskal Herria también. Pues es que ricasco Gaizka por esta entrevista. A vosotros. Y, y bueno, pues para ante Venezuela, ¿no? Tendremos que decir, ¿no? Venga, Venezuela y que se cure Chávez que está jodidito. Está jodidito el pobre, sí. Y bueno, os dejamos con una pequeña cancióncita y luego ya pasamos a, a la agenda. estaba de moda la fiebre del comunismo. Que no maté una explosión, el cemento y la basura, o que no llueva más nunca y nos achichara el sol. Que se pudre el corazón, que se aceche la memoria, pero aquí ayer a la hora de argumentos miserables. Ya no había lucha de clase porque era el fin de la historia. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban Estaba de moda la fiebre del comunismo Y que en el fin de la historia los ricos estaban tranquilos Porque no estaba de moda la fiebre del comunismo La culpa no es del mercado, la mercancía ni el dinero Decían unos compañeros que el sistema no es tan malo Más bien hay que mejorarlo, por aquí si sí es el camino Dentro del capitalismo se puede acabar el hambre Con tremendo radical de los ricos estaban tranquilos La historia, los ricos estaban tranquilos porque no estaba de moda la fiebre del comunismo y que el fin de la historia los ricos estaban tranquilos porque no estaba de moda la fiebre del Los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y seis pobres por demás, es verdad no sea tan bruto, la culpa es de los corruptos que administraron tan mal. Así nos querían cortar con ese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 de su explotación, salían con la marramusia y te nombraban a Rusia junto a su revolución. Como que el pueblo es huevón o que sufre de hipnotismo, no sé si será marxismo, lo cierto es que en mi cabeza todavía sigue a 40 la fiebre del comunismo. Y quiere el fin de la historia. Agenda. Agenda Agenda, agenda, agenda, agenda Agenda Agenda Bueno, esta agenda de Kingoas Esta le nengo Proposame nada eh, Viar, eh, la arumbatean Y eh, ya la nien Herrk e, goizeko hamarretatik aurrera hainbat gauza antolatu ditu Bilbon. E, Bilboko kalek presoen aldeko derrikapen erraldoia jasoko dute. Gisa eskubideak konponbidea bakea Euskalpresoak Euskal, Euskal Herrira Lelopeko manifestazioa arrattzaldeko bost erdietan abiatuko da, Kasillatik. Eta abarak izuego isetik egongo dira Gauza pillo bilbotik, bai alena bai alde zarrean Eta horre sagatik, egun osoan bilbon egongo da kriston giroa Kebeko ala Biare, e, ere, e, Zarrionaldiaren poesia munduko perrezo politikoen azkatazuna aldarrikatzeko. Eta, bueno, ba, biar, e, zazpikatu gaztetzean, e, goizetik eguerdiko ordu batean, e, Euskal Perrezo Politikoen e, defensa antolatu dagoen manifestazioaren aurretik eguerdiko Euerdian, ba, Josebas Arronaldiaren, e, Gartzelako poemak e, irakurriko dituzte, zazpikatu e, gaztetxean. Azkapena, Herrira eta Komite Internacionalista kantolatu dute, kimen hau. Eh, el próximo miércoles 16 hay una concentración, con desnudo incluido, eh, a las 11 en la sede del Gobierno Vasco en Gran Vía 85, convocada por Visitegui y diferentes asociaciones, usuarios y usuarias y, trabajadores y trabajadoras de diferentes asociaciones de Bilbao, a la cual, a la cual estáis todas invitadas, eh, y es en contra los recortes eh, sociales eh, que está llevando a cabo el ámbito y el Gobierno Vasco en materia social. Jueves 17, asamblea informativa convocada por Visitegui y diferentes asociaciones, usuarias eh, y trabajadoras de Bilbao para el próximo jueves día 17 a las 11 en el centro de día de Recalde, Plaza Velategui 1, la plaza de arriba donde estaba el antiguo Gasteche de Cucucha, recordamos, para informar de los recortes que están llevando a cabo la Anvide y Gobierno Vasco a los usuarios e usu y usuarias de los diferentes servicios sociales. Bueno, y hasta aquí con el programa de hoy eh, Bueno, la agenda, bueno, pues al final hemos tenido que hacerla de prisa y corriendo, como siempre Pero bueno, es que ricasco a negote agatik, es que ricasco maquita gero arte Es que ricasco arantza, es que ricasco gaizka Es que, que ricasco isa Bye, bye, bye. Muxuat, maidee! Ai, Muxuatu!